Hola, buenas tardes. Bueno, acá están presentes no solamente los sindicatos, sino también otros sectores que han venido acompañando y también que están hermanados en este momento con, con el reclamo de trabajadores y trabajadoras desocupados de las comunidades originarias. También están presentes los mineros que han venido a expresar su solidaridad, pero tienen sus propios reclamos. También están presentes asociaciones gauchas Queremos decir con esto que hay una amplitud en la, en la convocatoria, en la expresión de este pueblo crujeño que nuevamente renueva su reclamo de una pretensión de ser escuchado, de tener una participación orgánica, democrática, genuina en una reforma constitucional que consideramos vulnera nuestros derechos. ...como ciudadanos en general. En cuanto a los docentes en particular... ...seguimos levantando nuestro nuestro reclamo de paritarias... ...nuestra necesidad de que nuestro salario no esté por debajo... ...de, de la canasta familiar... ...ni mucho menos aceptar un salario empobrecido... ...que tenga que hacer que suframos necesidades básicas elementales. Por otro lado también repudiar... ...repudiar la brutalidad pornográfica con la que se exhibió ayer la represión. No vamos a aceptar, primero que nos endilguen, la violencia. Cada una de las manifestaciones de esta plaza, que han tenido como protagonista esta plaza... ...nunca han estado atravesados por ningún acto que pueda considerarse delictivo. Han sido multitudinarias las marchas docentes, acompañadas de otros sectores... Frente a la casa de gobierno hubo apenas una hilera policial, nunca hubo ningún problema. Lo que sucedió ayer es repudiable, es lamentable, violan los derechos humanos elementales más básicos. Observar camionetas que levantaban a manifestantes. Policías que apedreaban a la gente, policías que tiraban a los ojos, personas que nuevamente perdieron, que están en riesgo de vida por un lado y otras que perdieron la visión. Eso no puede pasar en nuestra provincia. El reclamo que venimos haciendo es multitudinario, es genuino, es vemente, pero no queremos que nos endilguen la responsabilidad de la violencia de este lado porque no es así. No es ser violento, reclamar por los derechos que tenemos. No es ser violento reclamar paritarias, no es ser violento reclamar un sueldo, un salario digno y tener la posibilidad de futuro para nuestras familias, para nuestros estudiantes, porque esto también tiene que ver con nuestros estudiantes, los docentes observamos día a día cómo se va desgachando el tejido social cómo nuestros estudiantes lamentablemente caen en la adicción cómo hay índices de demostración cómo lamentablemente no hay fuentes de, de trabajo que garanticen un trabajo estable con obra social con acceso a la salud, de capacitación no queremos ese futuro para nuestros chicos y chicas por eso los docentes seguimos levantando esta bandera de un salario digno por debajo de la línea de pobreza y nuevamente vamos a seguir dando escuela de la defensa de nuestros derechos y además seguir señalando las arbitrariedades en uno en un proceso de reforma constitucional que tendría que haber sido con la gente adentro con un social que lamentablemente hasta ahora ya, ya ya se rompió lo que sucedió ayer fue tremendo fue brutal no lo podemos aceptar ni como genios ni como ciudadanos argentinos el reclamo sigue en pie. ¿Están esperando la convocatoria nuevamente del gobierno? Sí, sí, sí, estamos atentos porque, a ver, la voluntad de diálogo la vamos a manifestar siempre. Nosotros, si venimos peleando desde hace dos semanas, tiene que ver justamente con una escucha. Ha habido algunos avances, falta todavía y esperamos que prontamente se pueda atender esto. ¿Cómo va a ser la actividad hoy, fantástica, en las próximas horas y mañana el paro general? Hoy lo que teníamos previsto era una movilización con marcha de... de de Andorcha, que ya próximamente la vamos a, a comenzar a desarrollar, y para mañana avisar también a, a los docentes de Pucuy que la central en la que está nucleada el CEDENS, que la CEA, también convocó a un paro general. Y por otro lado agradecer a todo el país, a todos los docentes del país, a todos los ciudadanos del país que han manifestado su solidaridad con lo que nos está pasando en la provincia de Pucuy. No estamos solos en este reclamo, estamos representando también en este momento la dignidad de los docentes de la Argentina. Sebastián López también se une a este, a este grupo de gremialistas y el reclamo también. Así es, creemos que esto ya ha trascendido lo que es la intergremial, puesto que acá hay sectores de organizaciones sociales, los hermanos de los pueblos, originarios, los gauchos autoconvocados que se han sumado el día de ayer y están participando creo que esto es una cuestión ya del pueblo jujeño ¿sí? la cuestión de la reforma viene a quitarnos derechos en mayor o en menor medida a todos y cada uno de los jujeños, por eso es que seguimos solicitando que se dé marcha atrás y como dijo Mecha hemos perdido una gran y hermosa oportunidad de tener una constitución de la cual todos los jujeños podamos sentir orgullo. Queremos destacar que seguimos levantando la bandera del diálogo, de la pasividad. Días y días hemos estado ganando las calles en absoluta paz, porque somos parte fundamental de la construcción de la paz social de la cual habla Gerardo Morales, que ayer creo que demostró a la Argentina la clase de paz social que él quiere para nuestro país. Por eso, seguimos insistiendo que tiene que haber una solución mediante el diálogo pacífica con todos nuestros compañeros en libertad, con el bolsillo de los compañeros pudiendo llegar a fin de mes, porque esas son las dos cuestiones que nos trajeron y nos convocan a todos los que hoy nos encontramos en esta plaza. Arriba los salarios, abajo la reforma. No vamos a dar ni un paso atrás con toda la firmeza que requiere el caso, vamos a seguir insistiendo y levantando nuestras banderas. Arriba los salarios, abajo, abajo la reforma. reforma. Desde Miral Aguilar, ¿también llegaron del sector privado esta oportunidad? Sí, así buenas tardes. En eh, primer lugar, yo este, agradezco, y pongo muy contento que estén los creemos así, siempre se, se, se han pedido esto, que estén todos unidos, por un solo reclamo, sabemos que es salario, y por esta reforma y contento, ¿no? Porque se sumaron temas de de comunidades, de gremios y todas las instituciones, muy muy bueno eso. Mina Aguilar también está presente acá con los mineros. Dijimos eh, presente acá porque esto es, es mucho y es lamentable lo que pasó. Escuché compañero los, a los lo hablaba, y es cierto lo vi por noticia la verdad que es lamentable. Nunca me imaginé que pueblo pudiera estar atravesando esto. Eh, y bueno, ayer lo que pasó algo insólito. Nos no trataron sinceramente como animales, pero de pedirlo al pueblo pequeño y se siguen uniendo, no, no parar esto hasta tener una respuesta favorable estamos pidiendo sus derechos no tenemos nada más, derechos, imagínate totalmente de acuerdo con ellos, arriba los salarios abajo la derecha la... queremos por último repudiar el atentado a un compañero de la corriente clasista y combativa que fue el al que se le quemó el auto, sí para que vean Este, la gran cantidad de infiltrados que hubo, a un compañero en las organizaciones sociales se le quemó el auto. A la compañera Mecha se la amenazó, ustedes recordarán lo que hizo el gobernador. Entonces venimos de amenaza en amenaza hasta que concretaron algo con la compañera. Gracias.